Cratched screen, the trickle bones crawled up on the frumber face. The 1998 show There's The Situation so and Tragedy Grand Altma Slick with Salt Cliffhangers with No Hope The Water Gallery The Funny Gallery Bueno, muy muy buenas noches eh, y qué mal suena este micro, tengo que cambiarlo por otro. Esperai. Eh, eh, eh, y, y por este oyese me pero realmente mal este micrófono suena muy mal esta noche. Bueno anda, que vamos a que vamos a poder ¿oiste? esta noche a ver, este micrófono suena mal, el otro no me suena, eh, estoy en puto desastre, a ver, sí, creo que sí, apretado por aquí. Me dijo, Ángel, eh, el, el técnico furlaba mejor. siéntese un poquitín, me lloro, un poquitín, por lo menos menos mal que antes antes sentíase muy mal y ahora siéntese sencillamente mal eh, bueno, no sé eh, casi opea, ya que tengo eh, una persona, una sintiente en el eh, en el chat pues sí, eh, que menos que, que aprovecharla de la misma manera que otros hermanos tengo aprovechado a Macetu Decime a ver si esto suena bien o mal. Pues a lo mejor esta semana es tengo que aprovechar a Casiopea. Casiopea, falle el favor de decirme si esto suena decente o suena mal. Por cierto, que si cualquier otra persona sintiente habitual de anedonia o sintiente ocasional está esta, esta noche y esta noche pasó de Perequipe Radio Cuca eh, en el 107.3 de la frecuencia modulada, o oh, para hacer lo que, lo que voy a sugerir, que ya metes en el chat. Eh, me yo se pasó eh, a del pero bueno en cualquier caso cualquier persona es ella que, que se pasa que se pasa ahora o sea ya que se pasa habitualmente pues bueno y una una cosa muy guapa eh, muy guapa que, que podía hacer eh, y era meterse al chat meterse al chat y convertirse en técnico por una noche Una noche que, ya sabéis, casi una tarde. Una tarde porque, a ver, aquí en el, ¿eh? en el autodenominado Príncipe de Asturias, este sol estuvo allí, allí de día. Y el programa de Radio Cuca de los lluvies para la noche, convertido en el programa de Radio Cuca de los lluvies eh, para la tarde, casi noche, depende de la época del año. Pero como ya sabéis, estamos eh, bueno, pues en el periodo de más de más de, de todo el año. Caso pea, dime algo, dime, dime si suena bien el micro o suena mal. porque a lo mejor también igual estoy pensando yo que hay cosas del del micrófono pero a lo mejor resulta que no es así que lo que suena mal lo que cruce son son los auriculares y el micrófono ¿eh? está sonando está sonando perfectamente Vete a ver a lo que lo que puede ser bueno en fin ¿eh? lo que sea ya. Y como ya sabéis que yo estoy bastante obsesionado con el, con el tema de, la, de las funciones del organismo y de la degeneración, que oye pues que el, el, el ir haciéndose viejo conlleva con, con, con todas esas funciones, con todo eso, porque bueno, hay gente que, que no llega capaz de, de pescancias, de darse cuenta que el organismo ¿eh? el organismo humano o un organismo cualquiera tiene 10 mi lenta oye vaya mal que son estos perdona, voy a voy a hacer una prueba una cosa a ver a esto ver, un peso tengo que meter la mano en bolso ...porque hay que a ver si, si fuera cosa... ...ah coño, si no traje los, los otros los otros auriculares... ...pues entonces no fuego nada, sigo así... ¿no? ...bueno, pues tendré que seguir con el, mi discurso... ...sobre la degeneración de las funciones del organismo humano... ...una putada, tengo el micro a tope, casi... ...suena bachino. ...a ver si subo más esta historia... ...suena suena igual... ...suena igual o suena mejor, no lo sé... ...pues que suena un poquito. ...no, eh, suena igual de mal... Estoy una putada que, que no sé exactamente a qué puede verse. Pero bueno, a ver, porque si Baso esté movido de aquí, Si hubiera movido de ahí, deja de sentirse de todo. O deja de grabarse la, la historia. Bueno, voy a dejarlo así y, y que sea lo que sea, ¿viste? cuando después cuando cuando salga, pues ya que, que sea lo que lo que dé a la gana. Eh, eh, bueno, yo con, con que suene ya me doy por satisfecho Bueno, pues que decía yo que bueno, pues el organismo humano y el resto de organismos Animales, plantas y demás, pues bueno, ten, son un conjunto de, de funciones Un organismo formula básicamente para generar funciones porque si no pues a ver no sé un organismo por el mero fecho de serlo genera toda una serie de funciones sea es, es un organismo animal un organismo vegetal da lo mismo da lo mismo un organismo de cualquier tipo un organismo vivo ¿eh? está furulando está vivo porque está furulando y está furulando porque está generando una serie de funciones en algunos seres vivos pues genera menos funciones y en otros seres vivos genera muchas funciones En el ser humano, por ejemplo, eh, genera muchas funciones, muchas funciones que son comunes a de algunos animales sí y a de algunos animales no. ¿Qué sé yo? Pues genera la, la función motriz, ¿eh? la capacidad de. de moverse, de desplazarse, que, eh, bueno, pues para eso se necesita, pues bueno, toda una serie de, de instrumentos, de elementos, de, de sistemas y de órganos que te han furulando para permitir, pa permitir que eso pase. Genera otra serie de funciones eh, que no son las físicas, sino que son las funciones que llaman mentales, que que, eh, que, que son cosas de, de otro mundo. Eh. Hay de algunos que piensen que son... funciones del alma, cuando bueno, en realidad no, en realidad son unas funciones del organismo como cualquier otra. Lo que pasa que bueno pues eh, decidimos eh, porque la capacidad de, de almacenaje de, del entendimiento humano, digamos, de, del ser humano individual, pues tampoco no en ilimitada. Entonces no es para bueno pues para mantener eh, bueno, pues, una serie de conocimientos. En, en ese almacén que llega la, la nuestra memoria, pues nos queda otro remedio que, que agruparlos, ¿vale? Eh, agruparlos de bueno, pues en grupos que son siempre ficticios, son siempre constructos, ¿eh? son siempre constructos teóricos. No hay verdad que, que haya una diferencia esencial ¿eh? entre yo que sé, pues ya que estábamos hablando de de animales y plantes pues no es verdad que haya una diferencia esencial entre entre los animales y las plantes alguno bueno, puede decirme cómo que no eh, las plantes tienen eh, eh, cómo yo joder cómo se llama el, bueno pared celular las plantes tienen pared celular y los animales no tienen pared celular bueno pues ¿eh, si no es verdad que sea la diferencia esencial Y aquí es sencillamente la característica que nosotros escogimos para clasificar. Eh, hay animales, que son animales porque, tienen, porque esos células no tienen esa pared celular, tienen membrana, y que en el resto de las funciones, pues bueno, pues casi podrían clasificarse como plantas si tomáramos otro criterio. Si el criterio, por ejemplo, fuere la, la movilidad, ¿eh? pues habría de algún, de algún animal que no cumpliría con ese criterio. Había uno que, ¿cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo, como ahí decían, el, el, el, el nabo de agua o el rabono de agua, pues no sé, un, un bichu que, bueno, que ya estaba entre bichu y, y planta porque, porque estaba pues, en posición... En posición, ¿cómo se dice? Sedente. ¿Eh? Sí, bueno, ha sitiado en un sitio, en el fondo del mar. O era la lechuga del mar, ¿no? Eso yo, un alga. Bueno, no sé, un bicho. ¿eh? Un bicho que estaba clasificado como, como bicho, ¿eh? como animal, como animal vivo, porque, bueno, pues, eh, eh, bueno, pues, eh, espera. Ay, ay, ay, ay, ay, que estoy me de una cosa. Joder, siénteseme perfectamente. Lo que pasa es que ya que tenía yo mal metido la, la clavicia, del, la clavicia del, de los auriculares. Siénteseme perfectamente, no. Hay un zumbido de fondo que si yo bueno, pienso que llega ya el bueno, signo de identidad de, de Radio Cuca y entonces pues, este, este ruido de fondo me parece que vais a tener que, que sufrirlo siempre. puedo subir un a la música de fondo, eso, ¿eh? pues decíala ahí que, que, bueno siempre será más agradable sentir la música de fondo que sentir el este de fondo, dito que vais a sentir, vais a sentir iguales las dos cosas, ¿eh? pero bueno, oye, eh, además, a ver, esto caro, ponesme así bravo, ¿eh? la música de fondo y si me ponse cuando pones brava y quítame a mí de, de decir la voz. Bueno, pues que estaba hablando de, de eso, de las de funciones del organismo y de cómo clasificamos de una manera totalmente teórica, inventada. Sí, los criterios no son más que criterios que, bueno, pues que el ser humano o de algún ser humano en algún momento de la, de la historia decidió que bueno pues, pues que ese iba a ser el, el criterio para pa clasificar. ¿eh? Para clasificar un criterio para... poder guardarles cosas en, en los cajones esos de la de la nuestra memoria supongo que lo entendéis perfectamente o lo entendemos perfectamente con la lógica de oye pues en el mismo cajón eh, guardes que si calcetines que si camisetes que si que si cazoncillos que si tal y en otro cajón también guardes un, un poquiñín de acá de tal es eh, en algún criterio que sea oye pues hacer eso por decir venga pues el mi criterio y van a ser los colores entonces todo lo que sea en negro dame igual que sea en calcetines que sea una camisa que sea un pantalón yo guardo lo en este cajón entonces luego no un criterio normalmente la mayoría de la gente usamos otro criterio pero meramente por aprendizaje yo no sé en mi casa tengo cajones para los calcetos y en uno tengo los calcetos más gordos en otros los calcetos más finos ¿eh? en otros los calzoncillos ahí tengo los todos juntos pues los, los pantalones tengo los en, colgados en un sitio, también más, más gordos a, a más finos para los que pongo en invierno, para los que pongo en verano bueno pues eh, para el resto de las cosas igual eso que ye una, una decisión lógica ¿eh? porque ye más lógico guardar en un sitio todos los pantalones que no guardar en otro sitio eh, todos los cosas coloraes sea el tipo de prenda que sea bueno pues en realidad no no, no hay más acertado no lleva más cierto no ni más verdad una cosa que la que la otra de la misma manera por cierto que ¿eh? como los seres humanos porque pienso que eso es exclusivo de, de los seres humanos otros animales clasificarán pero clasificarán otras cosas cosas de comer cosas de matar cosas de escapar pero nosotros clasificamos en una cosa muy fea que son los puñeteros estereotipos. Préstanos es la de Dios clasificar eh, por estereotipos, agarramos y decimos toda la gente negro y toda la gente gitano, eh, Metemosla toda en el mismo, en el mismo cajón. Y, bueno, pues atribuyimos ellos una, una serie de características que nosotros tenemos ya eh, dispuestas para aplicar a esa, a esa determinada clasificación. Eh, bueno, no en el caso, pero yo no estoy, no estoy libre de, de estereotipos. Eh, ya sabéis que, bueno, pues yo por, también, por ejemplo, todos los políticos son una pandilla de mentirosos y, y de bastardos. Pues a lo mejor, perdón ahí por este... Eh, insulto tan de, tan inapropiado, voy a decir eh, una pandilla de indeseables mejor dicho, porque bueno, bastardo pues el fío bastardo eh, que no reconozca el, el padre no por eso eh, va, va a portarse como un político por Dios, por favor ¿eh? oye, perdone que fue un inciso, pero estoy acordándome de un, de un de un cuento que tenía yo de un cómic, ¿eh? como dirían los modernos, de, de los pitufos ¿Eh? y era de los Pitufos, de estos bichinos azules y tal, y le storye que el papá pitufu es y bueno, especie de líder, de que de caudillo. Bueno, pues marchaba va a hacer una serie de recaos por ahí unos cuantos días y en ese tiempo pues valía para que subiera al poder otro pitufu y y se desencadenara una guerra entre los partidarios de ese nuevo poder de, de, los detractores bueno pues una serie de, de cosas que luego cuando volvió el, el Papa Pitufo y vio el parque al que se montara ::dijo comportasteis vos como seres humanos <risa> y a la hostia, ¿no? sí, bueno, los seres humanos por desgracia, por todos vamos todos parecidos ¿eh? parecido. y en ese tema de los estereotipos aunque no más haya por... Eso por forrar espacio, porque el espacio es una nuestra mente, en eso que llaman la mente, en ese constructo teórico que también, eh, que no deja de ser la mente, eh, bueno, pues tenemos la necesidad, la necesidad, ¿eh? la necesidad de, de utilizar esos estereotipos. Yo tengo lo también, eso pues para mí todos los políticos son unos indeseables, eh, todos los militares son unos asesinos en potencia. Eh, son estereotipos que hombre, yo soy perfectamente capaz de asumir que probablemente ¿eh? el 100% de las personas que yo clasifico, ¿eh? que meto en esa clasificación, a lo mejor no necesariamente se ¿eh? eh, ellos pueda aplicar esa, esa condición. ¿eh? Pues a lo mejor no en todos los. Bueno, sí, pues, cuestame trabajo pensar que no en todos los militares sean asesinos potenciales. ¿Eh? potenciales, no digo que sean asesinos en este momento porque lo mío una persona metes al ejército y pues unos cuantos años de servicio el de ahí nunca no mató a nadie, pero claro eh, supongo que si tiene la orden mataría, porque para eso eh, se entrene y se prepara para pa usar armas, para matar a gente las armas son para matar a gente, no son para pa otra cosa, bueno, ve, veis cómo me refuerzo en el eh? estereotipo No, en fin, ya es normal ya es una cosa normal eh, ya veis, esos estereotipos pueden ser más graves o más o bueno pues a ver, este estereotipo medio de que eh, de que los militares son asesinos, tampoco eh, no pasa nada eh, de que los los políticos son indeseables, bueno, pues, joder pues tampoco, no son, son estereotipos guays, eh, no pasa nada no fan daño en aire bueno, sí, fan daño los políticos y a los militares que Que se jodan por asesinos y por indeseables deseables, hostia. Vamos a ver. Como si tuviera yo que andaba. Bueno, historias. Eh, estos días, por desgracia, bueno, estos días y todos los puñeteros días, estamos asistiendo a, a un estereotipo lamentable. Un estereotipo lamentable que, que da mucha pena que fue desear eso de que. las bombas nucleares de sin de estar cogiendo polvo, como decían los mamaladilla, y que, y que exploten ya que ven con todos nosotros, porque de verdad que bueno pues eh, yo, hay veces que, que uno tiene ganas. Si, yo por ejemplo, a ver, ya sabéis de sobra que, que yo mantengo me actualizado, eh Eh, entero me de las noticias a través de, de internet y básicamente lo que tal por los comentarios eh, los comentarios de la, de la gente y a lo mejor pues de alguna noticia que me interese y yo la entero en algún medio eh, pero no, normalmente incluso esos medios pues eh, asuntan después de la noticia comentarios de los de los lectores Y yo más o menos ya tengo aprendido que no debí leer los comentarios ¿eh? porque suelen valer para ponerme, pa ponerme o enfermo y triste, encima para arriba triste ¿eh? porque ya no llegue que, a ver para ponerme mal, ¿eh? para ponerme cabreado. Pero la mayoría de las veces no. No sé si es cuestión de la edad, de esa degeneración en las funciones que yo decía, igual ya la la mi función de cabrearme. Y ya, y ya, oye, pues va degenerando y va quedándome la función de ponerme triste. Pero mira, y estos días cuando estoy leyendo eh, eh, noticias sobre sobre los, los refugados, sobre los náufragos en el mar Mediterráneo, por ejemplo, sobre si ese barco que llevaba estaba sobrecargado con 600 personas y la idea de querer dejar, dejar, dejar desembarcar. estados con decenas de millones de habitantes, que decenas de billón de millones de habitantes, que que puede significar 600. me dirá me da algunos sí, y, y los otros dos miles que ya eh, que ya vinieron y, y los otros miles que van a venir vale que, que ya vinieron cinco mil van a venir otros cinco mil eh, ya vinieron cincuenta mil ya vinieron quinientos mil y van a venir otros 50.0 .000. joder va a ser un millón ¿eh? en españa me parece que somos 40 o cuarenta y pico millones que oye que un millón va a ser tan tan terrible ¿eh? va a ser tan terrible un, un millón de, de personas más y es preferible eh? que mueran eh? y es preferible que, que, que, que se fue en el del mar que morran de frío eh? no sé igual sí o es preferible habrá de algunos muchos que digan que es preferible yo llevo esos comentarios y pues, no me cabe duda de que hay de algunos que querrían más que morir en el mar que querrían más que que en casa porque sí vale igual también y estereotipo decir eso de, de ahí de no marcha de, de la su so casa sino porque por algo porque tiene miedo porque tiene fame porque tiene necesidades y aquí no tenemos ninguna pues a lo mejor sí a lo mejor y, y también un estereotipo no lo sé porque a lo mejor pues haber de alguno que en no un marcha por ese motivo ¿eh? que, que quiera decir sencillamente a conocer el mundo ¿Habrá, los, eh? habrá habrá lo que se juegue la vida en, no sé, en, en una barca de, de juguete cruzando un mar xelao, eh, porque quiere conocer mundo cuéstame a ver Cuéstame pues trabajo, ¿eh? creelo. Seguramente cualquiera de estas personas diría: Sí, sí, de esos 600 que vinieron, igual por necesidad venían 20. Todos los otros 580 venían a ver mundo, a ver Europa. <risa> que aquí, ¿eh? además, bueno, como también otro estereotipo que madre de Dios lo extendió, que está, eso de porque saben que vienen aquí y tienen el otro pago. ¿eh? Bueno, pues curiosamente, yo siempre les digo. A ver, yo ni siquiera el eh, refugo me pongo a, a contraargumentar ese argumento de a los de fuera daños lo todo, a los de fuera daños pagues, a los de fuera daños comida, a los de fuera daños casa, a los de aquí no no ellos dan nada. Bueno, pues yo siempre digo lo mismo, ¿eh? como cuando alguien me defiende la cárcel o cosas así nada. Dios dijo, ¿qué miré este? ¿Eh? Yo cuando me dice una, ¡má, camina loso! En la cárcel, tan de puta madre! Tienen tele en la celda y hay piscina y cuando salen tienen no sé cuántos meses de paro. ¡Cajo la mano no sé qué! Yo aquí trabajando. Y me decía, yo aquí trabajando en la obra porque al cuarto me quedé sin comentario. Fácilo mucho los míos compañeros cuando yo trabajé, trabajé en, la, en la construcción. Yo siempre decía lo mismo Digo, hostia cambiaba tú por ellos en cuenta de venir a la obra ¿eh? todos los días ahí a pasarles putes porque la obra era una puta mierda y les pasarles putes en cuenta de, de venir oh, coño macetu perdona y eh, que corte eh, macetu salúdame me den del chat hola macetu buenas, buenas noches hecho ¿eh? eso te falta la semana pasada <ríe> alégrame alégrame tenete tenete que otra vez Pues no sé qué estaba yo contando. Ah, eso de los mis compañeros de la, de la construcción, cuando ellos hacía yo eso de, bueno, que este, Cambie este por un preso. ¿eh? A ver, dímelo, sinceramente. Oye, en cuenta de venir a pasarles putes a la obra, oye, estás como Dios en la, en la cárcel. No entiendo tú que estás como Dios, que, que tienes tele ¿eh? y que tienes piscina. Dice, ¿eh? sí, joder, pues cámbiate por un preso. Curiosamente pues Hombre siempre había el típico babayo que decía Pues casi me cambiaba y no sé qué tal No, la mayoría dicen que Dicen que, que no Dicen por lo <risa> bueno, que no Decían Bueno, no me ha explicado la lengua que quiere <risa> Obviamente Pues yo lo mismo yo os digo ahora a, a, a la gente que me dice eso de Los extranjeros tienen lo todo Bueno, cambiaba este por un extranjero ¿Eh? Oye, Cambiaste por un extranjero, no, no por un extranjero, sino por un de esos extranjeros que reciben de todo, según tú. Cambiaste por ellos, Hombre, pues a lo mejor me bien de algún español, ¿eh? profe, que está la puta miseria y me dice, sí, Yo cambiame. madre sí sí pero de costa que si el español es y no tiene esmes mes ayudes pues yo por el por el fecho de de ser español ni sería tú yo mira todavía venga venga decir la gente que conozco que me defiende eso de que la gente de fuera que tiene más acceso a ayudes por el mero fecho de ser de fuera Y oye, se os digo, oye, a mí, encuéntrame el, la, la normativa o las bases ¿no? donde viene como requisito o como tal o como incentivo el ser, de, el ser de fuera. Y oye, pues bien, yo trago mis palabras, no tengo problema. Hostia, yo comer palabras, como les... Hostia, trago yo palabras que no me veas, ¿eh? lo, lo bien que se me da mi mí tragar palabras. No tengo problema ninguno para pa tragarles. Pero bueno, de momento ningún me, me dio más argumentos que los memes que les llegan por el, por el WhatsApp. ¿eh? Hay poco... Enseñame la, la más, un, uno que, que ponía un, un dibujo de, de dos ventanillas. Supongo que llenen ventanillas de... No sé, lo en el texto. De servicios sociales y, y dos pasillos. Uno que llegara como una especie de laberinto y otro que llegara totalmente derecho. El laberinto ponía a españoles por aquí. y el de el, el que ya todo derecho extranjeros por aquí Yo va a ver esas cosas y muy malo joder pongo muy malo porque hostia yo la verdad que estoy bastante convencido del fecho ese de que la gente que viene de fuera ¿eh? no bien por no bien por por gusto ¿eh? hombre yo que sé pues no dudo que pueda haber de alguno que sí hostia pues también los hay que marchen de aquí por gusto la mayoría no la mayoría marchan por necesidad Pero los que, que, los que hay, hay alguno que seguro que marchará por gusto. ¿eh? Dirá, yo quiero conocer eh, Alemania, marcha para Alemania, ¿eh? o yo quiero conocer Nueva York y marcha para Nueva York. Pues sí, seguramente sí, o yo quiero buscarme la vida de Trotamundo por ahí. Bueno, pues bien, para la mayoría no. Yo supongo que conocéis, los, los, conoceréis a más de uno que tuvo que marchar. Eh, ...que tuvo que marchar de, de España o sencillamente de Asturias... ¿eh? ...porque bueno, pasa una cosa... ...si, eh, si un, un, un ciudadano de un estado... ...quiere ir para otro estado y el problema... ...dentro de un estado puede moverse uno perfectamente... ...una cosa que yo nunca nunca entendí muy bien... ...porque yo siempre entendí que de la misma manera... ...que bueno pues, pues cualquier otro animal puede desplazarse perfectamente... ...por cualquier parte del mundo... No, nunca no lo entenderé porque los seres humanos tienen que, ¿eh? que restringirse ¿eh? a hace chaules de tierra que son los los estados. ¿eh? Una cosa muy curiosa. me va me seguro muchos diciendo, oye, que el estado gastó un es en, en educar y tal. Y digo, sí, bueno, <risa> en aleccionarme Más bien, a lo mejor el miedo que tienen ya que venga uno de fuera es eh, en aleccionar, ¿eh? Puede ser eso Puede ser miedo Que vengan los de los de fuera Sin aleccionar Y entonces es por eso La, la gente piensa que ¿eh? Por eso está guapo Fomentar que la gente piense Que que bueno pues que vienen a, a vivir bien aquí Y yo siempre les digo Siempre yo os digo A los que dicen que vienen a, a los de fuera Vienen a vivir bien aquí De la misma manera Que a los que defendían las cárceles Yo os decía eso De que Oye pues Vete tú Vete tú para la, pa la cárcel ¿eh? Vete tú para la cárcel ¿Eh? fais un acuerdo con el preso que el preso venga ¿eh? venga para la obra y tú vas para la cárcel <risa> pues oye pues de la misma manera eh, a los que dicen que que, que no hay que acoger a los a los refugiados y que y que vienen a ¿eh? que vienen aquí a vivir bien y tal y, y que cometen el terrible pecado de, de tener smartphones <risa> la ¿eh? a ver <risa> Tienes smartphone hostia que no lo tienes tú <risa> yo de verdad que a veces alucino madre de Dios bueno en fin pues yo os digo a todos esos digo no pasa nada ¿eh? vete vete tú a tu vivir para, para Siria ¿eh? al bien para acá vete tú para Siria ¿eh? vete tú para y mira a ver si no venís o lo que o lo que o lo que es mejor imagina ¿eh? si tienes algo en la cabeza imagina ¿eh? que que que aquí estalla la guerra No llegué, no llegué de algo tan, tan impensable, ¿eh? No llegué tan, tan fantasía. Vamos a ver, imaginais lo que era esto hay, hay unos años, o lo que llega el mundo y, y todos los cambios que hubo en el mundo, va bien y va mal. Yo, mira, cuando falo de, de esto, siempre pienso en, en Yugoslavia. Yo tuve la oportunidad de conocer a un, a un serbio, no, perdón, un croata, ...un croata apellido Milosevic... Que, ...por cierto... ...un apellido para ser serbio... ...pero que él decía... ...yo qué coño sé... Si ...yo sé que soy croata... ...porque, porque nací en Croacia... ...pero, pero nada más... Fueron a conocerlo en el tiempo... ...justamente previo al estallido... ...de la, de la guerra... ...y, y decíame eso de de, de, de, de, de... ...de no entiendo nada... ...no entiendo nada... ...yo marché de allí... ...no había ningún problema... ¿eh? no había ningún problema y resulta que ahora están en guerra y ahora están en guerra los serbios con los croatas, yo soy croata porque nací en Croacia, pero, pero me así entonces a lo mejor que soy, serbio <risa> claro, pues eh, eso pasó muy poco tiempo de un país en el que se vivía muy bien, ¿eh? pasó en poco tiempo a una guerra devastadora a miles de muertos y al corto me siempre me acordó un poco, no puedo hacerme una vez que tuve la oportunidad de leer creo que fue en una revista no me preguntéis en cuál de eh, algunas páginas del diario de una de una niña de una niña bosnia ¿eh? Eh, un diario en el que se veía el, el abrupto paso de de una vida normal de una niña que iba que iba a la escuela ¿eh? a, a, a de repente en muy poco tiempo una niña que Que tenía que malvivir en una casa medio destrozada por las bombes y curiando de, de, de los francotiradores en muy poco tiempo. ¿eh? Si empezaba el relato del año ya teniendo 12 años, ¿eh? contando cómo, cómo había sacado una nota alta en clase de, de serbo-croata Supongo que ahora ya no existirá esa lengua, ahora, ahora serbio y habrá croata, pero ya no habrá serbocroata. ¿eh? Ella sacaba a los 12 años muy buenas notas en, en serbo croata, pero a los a los, 12, a los 13 años estaba guardándose de, de los bombes y de los vales de los francotiradores. Queye, que eso no puede pasar aquí. ¿Mm? Queye, que eso no puede pasar aquí en cualquier momento. Por desgracia, sí. En cualquier momento. No penséis que. Que estamos libres. No me sé es que el autodenominado reino de España está, eh, está años de, de esas cosas. El autodenominado reino de España pues está ya en guerra en cualquier momento. No sé si porque lo decían grandes poderes, porque económicamente sería conveniente, por qué motivos da igual. Lo que sí que tengo claro y es que no va a ser ningún motivo eh, que decidan los individuos, que decidan las personas. Va a ser un motivo que decida bueno, unos pocos individuos en, eh, en concreto y que seguramente convenzan y allenen a, a, a millones de, de otros individuos. A lo mejor qué sé yo, eh, que lleguen un que no liar una una guerra civil entre eh, yo qué sé pues, entre Cataluña y el resto del estado. Yo pues, va por decir una cosa de los que supuestamente están de moda ahora que, que los catalanes son más malos, igual se levantan en armas, ¿eh? Igual que malversaron fondos, dicen, para pa comprar urnes, para pa votar. ¿Eh? papá pa espanto y, <ríe> y crítica de, de los demócratas del de Otruliao del Ebro igual también ¿no? están versando perros para pa comprar metrayentes. <ríe> a ver ríome por no por no llorar eh, no puedo que hacer aquella aquella vez los que sigáis anedonia Edonia y, y sigáis un poqueñín pues las noticias de la web de Radio Cuca En la que bueno pues de normal sale el anuncio de los programas con, con una foto una imagen y tal no sé si vos saljó la de un de un programa que ni siquiera yo me acuerdo cómo cómo se cómo se titulaba cómo lo titulé pero sí me acuerdo de la de semilla que, que puse para pa ilustrar y era una una semilla de una de la calle de una ciudad siria ¿eh? con el humo de les de las bombes de las explosiones y púselo y desde que sé que falta de ello en el programa porque según vi aquella semilla según vi según vi aquella imagen pensé ¿eh? el primer pensamiento que me vino a la cabeza o me la que hay, la que hay milicias la que milicias era una calle que, que está aquí en el centro de Vigo ¿eh? eh, al lado del, del parque San Francisco ahí en, en A la ciudad, y yo lo primero que pensé es de hostia, la que hay milicias. No, y era yo era una calle, ¿eh? y era una calle en una ciudad siria, no sé de cuál, no me acuerdo ya si de Alepo o de otra, ¿eh? de una ciudad so siria sometida al al bombardeo. Y yo vi la que milicias, y entonces fui, eh, si ya no era consciente a onda, fui más consciente todavía de lo rápido que, ¿eh? que podría pasar, ¿eh? de lo rápido. podría ser que bueno pues que les caes du bieu, se, se convertirán en que bombardeaes? que se convirtieran en, en algo semejantes a lo que a lo que está pasando en Siria y entonces nosotros a lo mejor también emigraremos a lo mejor todos esos que dicen que, que los de fuera que vienen porque ellos da la gana que no vienen por necesidad o que no dicen nada, pero sencillamente a ver entienden que, que no tienen que estar aquí, que no tenían que venir, que eh. a lo mejor todos esos tienen que marchar para pa algún sitio. ¿eh? A lo mejor la, la nuestra la sintiente María eh, eh, igual tenía que acoger, que acoger <ríe> a su casa a, a españoles refugiados ¿eh? porque escapaban de la, de la guerra. ¿eh? a lo mejor qué sé yo pues pues había un montón de, de españoles ¿eh? de, de, de andalucía que, que cruzaban a marruecos en patera ¿Mm? qué sé yo ¿Qué, que que no, no podrá pasar esto sí, sí, no va a poder pasar cualquier día ¿Mm? cuando menos cuando menos lo, lo esperemos ¿Mm? esto va, va a poder viajar muy guapamente ¿Mm? muy guapamente esperemos que no pero presente. Sigue sintiendo Radio Cuca, sigue sintiendo Radio Cucaracha en el 107.3 de la frecuencia modulada en el autodenominado Principado de Asturias, en la autodenominada Ciudad Vieux, o en el www.radiocuca.org en el autodenominado de mi Planeta Tierra. Siempre que tengas una conexión a Internet, Sigue sintiendo anedonia. Sigue sintiendo dar la turra al anedónico miserable. Un anedónico miserable que entamó el programa de esta tarde-noche. hablando de, de que el cuerpo humano tenía una serie de funciones que se... Bueno, funciones que se viven deteriorando con la, con la edad. Pues según el organismo, iba, oye, pues, pues iba faciéndose bello y es normal que, que vayan fallando las les funciones. Vale, eso se vio que sí para después conectar con... Con el tema de la, la función memorística, de la necesidad de clasificar a través de estereotipos que no dejan de ser otro que, que constructos que constructos teóricos. ¿Mm? Eh, después, que si los afogados, que si siria, que si, que si más historias, porque si me pongo a contar más historias que me, me temío, pues... pues igual también contaba esas de las violaciones en grupo en España que están convirtiéndose no sé si, si, si, si una moda ¿eh? Eh, o, o podrían llegar a convertirse porque como total eh, las consecuencias son pequeñas ¿eh? eh, las consecuencias son gordas pero pequeñas para pa el daño que son y esto no quiere decir que yo te defendiendo la presión ¿eh? ¿eh? otro día puedo que ya fallecido algunas veces de estos temas y si no pues para otro día que hoy no tengo ganas pero de todas maneras hay una función que es la que yo en antes de ponerme a baballar y acabar hablando de otras cosas y la que quería la que quería mencionar que es la la función la capacidad de animal humana en este caso para pa discernir entre entre los sabores ¿sí? supone que eso también va también va bueno, deteriorándose con la edad supone que la, la gente mayor ¿sí? según va llegando mayor tiene cada vez más dificultades para bueno pues para percibir eh, los sabores básicos el, el dulce y el y el salado ¿sí? eh, Necesitan mucha más cantidad, por ejemplo, pues seguro que, oye, pues los que tengáis relación con, con gente viejo, pues normalmente sabéis que si quieren endulzar, pues, pues café o un vaso de leche o de lo que sea, echan una cantidad de azúcar importante eh, o echan mucha sal a la, a la comida, esto no lleve porque, bueno, pues porque sean ni muy golosos ni, ni os gustan mucho la comida salada. Y sencillamente porque y os cuesta más ¿sí? percibir todo eso de la misma manera que cualquiera de nosotros, pues yo que sé, cuando estamos acatarraos, ¿sí? cuesta nos percibir el, el sabor de la comida y tiene que ser un sabor muy intenso para que lo percibamos, porque bueno, contrariamente a lo que la gente piensa, es mucho más importante el olfato que, que el sentido del, del sabor, que el gusto para pa la, pa la hora de percibir los los sabores de los alimentos, en mi caso yo es muy curioso porque apenas, apenas huelo, tengo muy, muy poca capacidad olfativa ¿eh? de siempre, de siempre comparado con los, con los demás tengo poca capacidad olfativa, lo mejor también yo por eso que, que bueno, pues que a mí lo de comer eh, hay cosas que me gusten, pero, pero casi que lo de comer no deja de, de ser sencillamente pues aportar combustible al organismo para que, para que siga funcionando, pero bueno. Eh, precisamente de eso, de, de, de la mi capacidad de percepción de, de los sabores. Quería hablaros porque, bueno, pues a mí pásame exactamente lo contrario. ¿eh? Pásame que, que cada vez, según va pasando los años y ¿eh? según voy yendo para pa viello, eh, repúnamme más el, el sabor, el, el dulce concretamente. Bueno, y ese lado también, repúnamme mucho. Yo de fecho... A ver, antes nunca se me hubiera pasado por la cabeza tomar un café con leche sin azúcar. Y ahora sorprendome tomándolos ¿eh? y sorprendome comiendo cosas dulces y, y, y no pudiendo, no pudiendo acabarles porque me reponen de lo, de lo dulcísimas que, que son. Por embargo, ¿eh? utilizando esa metáfora de, de lo dulce y lo salado porque bueno, pues el ser humano entre otras cosas eh, y eso, eso sí que creo que es exclusivo de, de nosotros el ser humano usa muchas metáforas ¿cuántas cosas hay que decimos que son dulces eh, para pa querer decir que son agradables? ¿cuántas cosas hay que decimos que son amargues para decir que Que son que son desagradables eh, de la misma manera que, que no soy capaz que me cuesta ya eh, que me repuna el, el dulce el dulce físico eh, el dulce de, de gusto me también hasta cierto punto yo que sé pues eh, el dulzor de, de cosas bueno pues relativamente agradables que, que pueda traer la, la vida a lo mejor sí a lo mayor sigue bueno pues uno de los de los problemas que bueno pues que maquillen podríamos decir un de los problemas psíquicos que que maquillen mira y hay poco eh, rendible ¿eh? yo decía me en cuando Supongo que, bueno, pues no deja de ser exclusivo de mí. Supongo que, aunque de normal esto se niega y una de esas cosas que son tabú y que las personas no reconocen, yo, bueno, pues como no me da vergüenza, soy bastante vergüenza. yo reconozco que de vez en cuando riéndome. ¿Mm? Yo soy muy protestón, de normal. Soy protestón y soy chica. Pero bueno, pues de vez en cuando tanto protesto, tanto protesto, tanto mexe y tanto peleo, que supongo que llega un momento en el que, no sé si por agotamiento o por miedo o por qué, eh, hay veces que, que me rindo. Eh, curiosamente, la rendición, ¿eh? la rendición que supuestamente es al decir popular, la rendición tiene un sabor amargo. yo puedo llegar a decir que de, de algunas rendiciones que, bueno, pues que que que yo experimenté en mi vida podría decir que el sabor no es amargo que es un sabor agridulce porque joder la lucha ya es tan dura ¿eh? de ese mes en cuando que el fecho de decirte un día van a de hecho de, de pelear de hecho de del luchar puede llegar a ser una una cosa ¿Eh? una cosa dulce una cosa agradable el decir venga pues Acabó, de hecho de pelear contra esto y y la corriente de llevar por la por la corriente ¿Eh? Eh, ese fecho nunca nunca vos hiciste el muerto en el en el muerto en el mar boca arriba tirados en el mar flotando ¿m? no es agradable eso no es no la gente pues sí y al fin y al cabo El, el rendirse bien a ser una cosa parecida. ¿eh? El dejar de nadar, el dejar de, de pelear contra la corriente y dejarse flotar, ¿eh? dejarse flotar. Hasta cierto punto, igual podría decirse que es dulce. Yo experimentélo como de algo dulce muchas veces. Sí, bueno, agredulce, porque ¿eh? pues tú si luchabas era para pa algamar de algún fin. Eh, o porque pensabas que así no tenían que ser las cosas, ¿no? Y, bueno, pues ahí es la parte agria. Pero luego tiene la parte dulce del dejar de luchar. Es poco rendime. ¿eh? Pero sí. Ese dulzor de rendirme una vez más, una de tantas veces que, que me rendí en la vida. No penséis que yo soy un luchador en Pederní. Eh? Ya os dije muchas veces que yo soy bastante incoherente. Eh? Y aunque eh, pienso y opino firmemente y sigo pensándolo, que bueno pues que como bien decían los ilegales en, en el cantar inesti, que vos punche. Si no, si no luchas, te matas. ¿eh? Pues, yo ya lo mejor prefiero la dulzura del de ese matame que yo lo que pasa que es lo que pasa que claro obviamente pues ya uf, como uno va va tirando para mayor ¿eh? va tirando para pa, pa viejo pues entonces desgraciadamente temo que, que ese dulzor ¿eh? que esa dulzura tampoco fue tampoco fue ninguna ninguna ninguna cosa guay ¿Eh? ninguna ninguna cosa tan guapa desgraciadamente desgraciadamente porque bueno pues pues me molaría ¿eh? me molaría pero bueno pues pues no pudo ser ¿eh? esta vez ese ese dulzor ¿eh? ese dulzor no se no se notó en fin qué vamos a qué vamos a hacer no The ball of battle. The ball of battle. The ball of battle. Como no podía ser de otra manera, siendo esto Anedonia, eh, pues hoy, esta noche, cometí la pifia más grande de toda la historia de Anedonia. Otras veces digo que la que la pifia fue, fue gorda. No, esta vez fue más maestobia. Y que bueno, desde hay unos meses, gracias a la intervención del, del amigo Ángel, el, el técnico, Pues resulta que bueno, pues, eh, en la cuca en la emisora hay un, un conmutador con dos posiciones y una de las posiciones pues bueno y la, la emisión automática del, del enlatado ¿eh? y la otra de las posiciones eh, la emisión eh, a, través de, la, a través de la de la de, bueno, de la bueno mesa en directo oye pues <ríe> qué dos se me la de la del enlatado nomás. más Bueno, de una mala, de una mala, por lo menos aunque aunque aunque tuviera, no tuviera haciendo el programa en directo, bueno, pues grabas el podcast, eso, eso sí, Bueno, espero, ahora a ver si me va a fallar también el programa de grabación y tal, espero que no. Claro, ya decía yo, digo, joder, estos es la SP, macetu, vaya, ¿eh? Hoy están muy muy en plan seta, no me dicen nada. Yo aquí preguntando a que se opea si, si sonaba bien. Dice, no me pones nada. Bueno, ¿será que, que suena bien? <risa> Mira, cre, creí que el tema de hoy era un anedónico diferente donde el anedónico no hablaba. O sea que supongo que se oye que en la TAUSA estaba saliendo de, alguna, ¿eh? de algún programa que nada más que nada más era música, ¿no? <risa> ¡Joder! No, pero hay falle de muchas cosas. Eh. Fales de los estereotipos, fales de, de, de los refugados, fales de la guerra, ¿eh? eh, fa, fales de la rendición. De, hostia, se escuchaba el reposo. Ay. Bueno, anda, de una mala, eh, sentías un programa bien guapo. ¿eh? La faena, y que claro, yo... Y, A mí acabó se por pollo la ya, de tanto, nada más pusieron dos cantarinos esta, esta noche. Eh, últimamente, que estoy yo haciendo, tirándome tanto a, al tema de la, de la música? Eh, nada más puse pues, un par de ellos eh, esta noche y, hombre, en principio ya iba a ir terminando porque, bueno, pues mañana tengo que, que madrugar. ¿eh? Eh, luego el fin de semana, pues bueno, pues preveo que pueda, pueda ser un, un poqueñín duro ¿eh? Eh, que voy a estar fuera por pues, una cosa en principio agradable, pero puede, que puede convertirse en dura y, y travellosa. Entonces, bueno, pues a ver. me pregunta caso y por chat si lo grabé si sí, sí, está, está todo absolutamente grabado eso sí ¿eh? esa es la parte buena que todo lo que todo lo que contesta grabado y, y si no me falla el programa de grabación el programa que está grabando que de momento está formulando, va a haber poscas y voy voy a colgarlo en, en el archivo.org ¿eh? en ese sitio donde donde cuelgo yo los poscas esa página que dicen que sigue que llegue si, de la CIA o que la de mi madre mira ya hay un momento de na que oye pues pues con, con todo el dolor de, de mi corazón supongo que esto ya que esto ya tiene que ir acabando por, por esta noche vale eh, oye fue fue un, un placer muy enorme ¿eh? tenemos a, a toda la gente a toda la gente aquí ¿Dónde coño tengo yo la, el cantarín para pa acabar, joder, hostia, joder, coño, hostia, está aquí, pasa que tengo que, ay, tengo que bajarla, ay, desde que, desde que no tengo eh, dos, ay, esto, a la joder. Bueno, pues que lo he dicho, que, que voy terminando y que siento mucho la, la pifia enorme, enormísima, chingante de esta noche, pero bueno, oye, que una mala, pues mmm, queda el podcast. Eh, vale, que la radio en directo que lle más guapa, y más agradable y tal. Bueno, vale, joder, pero la hostia. Ya sabéis de sobra que... ¿eh? Ya sabéis de sobra que, que, que, que pifio, que flipes. ¿eh? Y normal, que algún día llegará esto. Y otro día, pues sale el programa con la radio pajada. Cuando haya un pulso electromagnético, pues, pues vendé yo aquí a, a, a mi tiranedonia. opea. Como... <risa> Fue un placer no escucharte. <risa> estoy como... Esto fue la, la anedonia equivalente a... ¡Ay! Eh, ¿Cuál la composición musical esa que eh, un, No sé cuántos minutos de, de silencio. Eh. Bueno, pues esto fue una cosa eh, similar. Oye, pero no que de verdad que, que va a tardar, ¿vale? Oye, un beso y un abrazo para todos los que no pudieron escuchar este programa, ¿vale? <risa> ¡Joder! <risa> ¡Qué pifes hoy! ¡Tal yo en colegas! <risa> Que Dios les salve Por eso nunca conviene olvidarse de nadie Ni hacer memoria E intentar averiguar la verdadera historia Cuanto más arriba y más atrás Mira y verás Cómo te sorprende el poco disimulo Con que todo el mundo Cambia de chaqueta, combata, cabardina chandal, pero nunca de gallumbos y somos a una pisándote la cheta trinca, malversa Que siga el paso doble Y la cuerda flamenca Y con ellos, ¡Viva las caenas!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 Viva las cadenas, rompe ya tu silencio. Dale duro al que te dio primero. Une a la disidencia, piensa y que no te cojan. Que no, que no, que no te cojan. Que no, que no te Que no, te Que no, que no te cojan. Que no, que no, que no te cojan. No.